Logramos mejorar、eh, ambas, ambos pedidos. La suma compensatoria es el 100% de lo que se cobró respecto de, del año pasado.、Eh, nosotros habíamos pedido mejorar la suma. En líneas generales, mejoramos considerablemente, se mejoró considerablemente la propuesta inicial y vamos a、eh, cerrar el año con un salario que supera la inflación. Y que、eh, luego de julio, cuando logramos que la liquidación de los porcentajes de índices de inflación del INDEC、eh, pudieran ser liquidados sobre el acumulado del mes anterior, eso es, fue es muy importante porque se recupera. Cierta pérdida del poder adquisitivo y se avanza por sobre la inflación. Cerramos un año con un acuerdo acorde a, a las expectativas y a las necesidades de nuestros compañeros y compañeras del a s i y de los docentes. Siempre decimos que es el ámbito donde en la negociación colectiva、eh, vamos y acompañamos los reclamos y nunca a la baja de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.